Señales del fin del mundo. Pablo Sevillano, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! Se ha colado. Pues seguro que es... ¿Una señal es? del fin del mundo? Sí. Seguro que es sí. una señal del fin del mundo, seguro que es un insecto aliado del DARPA. ¿Qué es el DARPA? El DARPA es la agencia... ...de investigaciones raras... ...vamos a decirlo así... Sí. ...del ejército norteamericano... ¿no? ...es la maléfica de los dos maléficas... ¿no? ...y utilizan las moscas... ...y, utilizan, y esta ver, utilización de las moscas... Desde, ...es una de esas señales... ...desde 2016... Sí. ...ellos han puesto en marcha un programa... ...en el que modifican genéticamente... Eh, ...plantaciones... ...de diferentes eh, alimentos... Mm, ...en teoría para evitar plagas, sequías... En fin, con cosas mm, se supone que muy bonitas. Uh -huh. Y um, en esos... Uh, ¿Y las las una mosca las para uh, evitar plagas. No, no, no. Y simplemente bastaba con que no existieran. Modifican ahí. estas plantas por medio de un virus y entonces... Eh, en estas plantaciones, eh, el, el objetivo que ellos aducen es ese, ¿no? Todo muy bonito para eh, proteger cultivos en épocas eh, y, y que no haya bioterrorismo en determinadas eh, zonas, en, en, sobre todo en, en su país, ¿no? Pero hay una serie de eh, científicos que han publicado en la revista Science, pues que parece ser que esto no es así de bonito, ¿no? ...son científicos del Instituto más Plan de Biología Evolutiva... ...de la Universidad de Montpellier... ...y abogados de la Universidad de Friburgo... Eh, han, ...ellos han publicado, publicaron ya en Science un eh, artículo... ...diciendo que bajo todo esto tan bonito... ...lo que realmente hay es un programa... ...que los pueblos americanos llaman insectos aliados... ...y de lo que se trata son armas biológicas... ...ni más ni menos... ...en, estos, en estas plantaciones... Se ser, le puede dar el nombre virus, que sea... pero Pero, oye, oh, por cierto que... El... Cuando has de, dicho que eran psicólogos evolutivos, eh, especialistas en evolución los que han hecho biología este estudio, evolución. biología evolutiva, los que han hecho y han publicado este estudio, es importante señalar que el vicepresidente de los Estados Unidos, Pence, es un reconocido y activo miembro de los creacionistas. O sea, no cree en la evolución. No cree en la evolución. Eh, bueno. Cosa que es eh, absolutamente lógica, ha llegado hasta ahí. Pues, A mí no me extraña nada, viendo claro. cómo, quién es el ¿Cómo presidente. Es él, claro. no, no de no, mal con no, no, el, el, el vicepresidente no claro. desentona respecto a su presidente no, no, eh, no eh, sí, sí desentona el, bueno. el presidente sí desentona por el color del pelo es el, el grupo de los listos, sí. ¿no? no entonces, los... los que están en el gobierno de Estados Unidos lo que hacen es que en estas plantaciones que están modificadas por medio de un virus para ser más resistentes supuestamente, pues lo que hacen es que eh, eh, digamos que echan, por así decirlo miles y miles y millones de insectos con el objeto de que estos insectos eh, se lleven, porten Esta, esta variación, estos virus que tienen estas plantas y se las lleven a otras eh, plantaciones y e infecten con este virus estas nuevas plantaciones. La DARPA y, y el ejército americano dicen que es con este objetivo, pero estos científicos han desenmascarado, por algún decirlo de alguna forma, eh, que, bueno, si lo que querían es hacer esto, no es eh, la forma más efectiva de hacerlo, porque todavía existen las fumigaciones, porque es muy difícil controlar a millones de insectos. Uh -huh. eh, es muy complicado. Ellos dicen, responden a esta acusación de, de los científicos diciendo que eh, no todos los eh, agricultores eh, americanos en este caso tienen las habilidades necesarias como para poder eh, manejar estas fumigaciones tan específicas. ¿no? Claro, si esto viene de una agencia casi ultra secreta, o por lo menos secreta, aunque sus investigaciones no lo son, como sí. demuestran estos estudios, del ejército, Pues te da un poco que, que sospechar, ¿no? decir, bueno, esto si lo hace una organización civil, bueno, pero claro. Ellos dicen, a esta otra acusación, ellos contestan diciendo que la seguridad alimentaria, la, la, la alimentación de una población, de, en este caso de los Estados Unidos, es una cuestión de seguridad nacional y que, por tanto, por eso ellos están legitimados de, o, o, de alguna forma, ...para hacer este tipo de investigación... ...investigaciones cuyo eh, primer eh, bloque de, de cuatro años... Eh, ...comenzó ya en el año eh, 2017... ...y eh, de la que no se sabe... ...más que han eh, realizado unas primeras fases de investigación... De, de, de, ...de experimento uh -huh. con tomates y con maíz... ¿no? ...eligen evidentemente una serie de alimentos... ...que son, pueden ser muy importantes en determinadas eh, zonas... Mm, ...geoestratégicas del mundo del maíz de comer a muchísimos miles de millones de personas en este mundo, en este, en este globo ¿no? en cambio, rechazan o, o no van, o es, parece ser que no lo van a hacer con otra serie de plantaciones que podría ser también susceptibles si de lo que se pretende es mejorar y proteger de todas estas plantaciones eh, de, de, de plagas, de sequías, de bioterrorismo y demás. Sí, que en un momento ejemplo, dado que la población claro, no pase hambre. Claro, por ejemplo, eh, eh, no lo van a hacer o parece que está descartado hacerlo con tabaco y con algunas herbáceas que parece que no son un alimento eh, masivo entre gran parte de la población mundial. Por ejemplo, el maíz es muy importante en, en Sudamérica. Es una fuente de alimentación de muchos miles de millones, de muchas eh cientos de millones de, de personas ¿no? uh -huh. entonces claro, digamos que con este artículo estos científicos han desmadejado todo el armazón que ellos habían eh, confeccionado para mm, protegerse de cara a la opinión pública pero es evidente que eh, eh, su discurso hace aguas por, por, por todos lados ¿no? los eh, insectos que con estas plantaciones de tomate y de maíz que hemos visto que han, con los que han experimentado para transportar el insecto aquí lo único que hace es transportar este virus de unas plantaciones a otras eh, son eh, mosca blanca eh, son eh, también saltamontes y bueno, bichillos que lógicamente habitualmente hay entre las, eh, entre las plantaciones ¿no? claro, todo muy bonito pero igual que supuestamente pueden hacer esto lo que dicen estos científicos que hay oculto es que no es realmente esto sino que son armas biológicas volátiles. Claro. Eh, eh, eh, volátiles eh, eh, en el que vuelan. Claro, sí, sí. De hecho, el, el programa se llama Insectos Aliados mm. y habría que añadirles aliados para nosotros o, o algo así, o aliados, armas, realmente son armas, armas eh, biológicas. Y, claro, esto lo han presentado no en cualquier sitio, sino en una revista que se llama Science, que tiene, en fin, una categoría y, y una valoración en el mundo científico bastante importante, ¿no? Y, claro, de esto ellos también se han tenido que proteger de alguna forma. Es decir, ellos eh, plantean sus dudas ante una información no secreta, porque uh -huh. esto eh, lo hizo público en su momento DARPA, y lo que intentan es desmontar lo que DARPA vendió como un avance científico, o como una mejora de, de todas estas de, de, de seguridad aliment alimentaria a nivel casi mundial. ¿no? Y entonces ellos dicen que como no tienen los suficientes elementos de juicio como para valorar, porque eso evidentemente de esos detalles no dan, no dan cuenta, no han dado cuenta, lo que sí, a primera vista y tras un eh, análisis, el análisis que ellos han, han dicho, que ojo, ojo, porque parece ser que... o, o no que podría inducir a error sino que parece ser que no van los tiros exactamente sí que ahí. es una excusa vamos una que, excusa que, que... De eso de, de un arma biológica para tener controlado por medio de la alimentación pues eh, a quien a quien ellos les plazca uh -huh. y utilizando la naturaleza imitarla con estas moscas claro. eh, pero esas moscas que están desarrollando no son buenas no como, son buenas son las son moscas los, aunque sean un poco cofaneras clas... algunas eh, pero esas moscas no son buenas no son las que eh, se Darpa ¿no? estas plantaciones o sea estas modificaciones genéticas que se hacen por medio de CRISPR y tal a introducir los virus, los científicos dicen que es una tontería hacerlo así cuando se pueden hacer por otros medios porque ellos lo que modifican es la planta una vez ya crecida uh -huh. o esa planta, esa mosca ese virus lo puede llevar a plantaciones que están ya maduras o infectar semillas y no, no modifican la planta antes de, de, que es lo que hace la ingeniería genética, las plantas eh, estas modificadas genéticamente sino lo que modifican son ya planta adulta lo otro si sí está aprobado si sí se puede hacer la modificación genética no las eh, los transgénicos en algunos casos pero esto es otra cosa más, pe más peligrosilla más, ¿no? javier sabio mañana más. gracias a vosotros